Este es el espacio de los Comités Cívicos contra la Corrupción en Risaralda y la Red Nacional de Veedurías de Colombia, Red Bear. Leyendo la tormenta de denuncias sobre corrupción que nuestros Comités Cívicos y la Red Nacional de Veedurías hemos hecho en los últimos dos años, estoy anonadado por el desconcertante silencio de la mayoría de los risaraldenses, sorprendido por la inoperancia de la justicia. Aterrado por la crueldad con la que se manejan los servicios de salud Y enojado porque los políticos corruptos se siguen enriqueciendo en forma desbordada Parecería que la larga y negra noche no termina Un asunto grave sepulta al del día anterior Cada piedra que se levanta deja al descubierto otra fechoría Los folios llenos de denuncias, demandas, quejas y reclamos se multiplican y ya no caben en los juzgados. La justicia bajó los brazos, se quitó la venda y se echó a correr. Y ahí estamos, como un pueblo sin Dios. Existen en Pereira dependencias del Estado especializadas en burocracia. La empresa de aseo de la capital de Risaralda llena de empleados que no tienen nada que hacer, a los que mandan a buscar negocios porque los que tienen que hacer y por los que les pagan se los dieron en concesión en un jugoso contrato a atesa y ellos son los que hacen todo el trabajo. La reflexión es siempre la misma. Y entonces, ¿para qué sirve la empresa de aseo de Pereira? Y la respuesta es igual, para nada. La concesión a atesa por 30 años dejó sin piso una justificación a su existencia y le estamos pagando a unos mandados políticos para que cobren un salario que no se merecen, gasten el dinero en lo que no corresponde y sostengan un aparato de existencia absolutamente innecesario. La empresa de aseo de Pereira no presenta balances, sus datos son misteriosos, tiene 114 pensionados, no tiene objetivos, nadie nota su presencia y tampoco su ausencia, que sería lo más lógico. Pero vuelve el maldito silencio colectivo a sepultar los reclamos justos. Porque duele de verdad ver que sea tan fácil robarle al pueblo, que sea tan sencillo y en sólo cuatro años reunir ilegalmente el dinero suficiente para ser millonario e independiente. No importa la conciencia. Esta empresa de aseo tiene que desaparecer. Con las cuotas de poder del senador merek y lo que queda del sotismo, plagas que se multiplican a más velocidad que la inocente memoria de los risaraldenses. Marque con una X a la empresa de aseo de Pereira pa, que para nada sirve y que se notifiquen todos, incluyendo al alcalde Gallo, que si siguen permitiendo la existencia de estas dependencias que sirven de ordeñadores del erario público y no hacen nada para contenerlo, serán entonces cómplices del saqueo ...al que están sometiendo a esta región desde hace ya más de 15 años. O son o no son. Pero tenemos que romper ese silencio y que todos se enteren... ...que en la politiquería nadie dice la verdad. ¿Y cómo les parece que el alcalde de Dos Quebradas, Fernando merek Muñoz Peláez... ...insiste en construir unas obras por valorización?... Unas obras que no tienen ni diseño, ni presupuesto, ni planes, sino unas obras. Así, como hablan los políticos corruptos. Ponga en ese papel, señor alcalde, unas obras. Y el muy ingenuo repite la orden por valorización. Estos comités cívicos le han advertido a este alcalde, Merec Muñoz Peláez, en varias oportunidades, que si va a construir obras, busque los recursos. Por ejemplo, en el debido cobrar del impuesto predial que ya llega a los 103 mil millones de pesos al 31 de diciembre del 2015. Es que la quieren muy fácil, cobrarle más impuestos a los que pagan que obligar a los que no pagan a que cumplan sus obligaciones. En dos quebradas desconocen el significado de un proyecto de inversión y todavía califican como tal a la cultura de la legalidad un programa de servicio público. Creen que un proyecto de inversión es pagar más de mil millones de pesos a más de 20, 30 abogados en contratos temporales para que defiendan el municipio. La manipulación del senador Merec es total en el gobierno de Los Quebradas, también en Pereira y Santa Rosa de Cabal. Y esta sociedad en silencio jamás se va a sacudir el yugo impuesto por la corrupción. Y ahora que todos estamos embalentonados con la paz, debemos saber que nunca habrá paz mientras exista la corrupción. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Buenas noches y muchas gracias.